Auspicia In informativo Farco. En Banco Credit Cop, tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno. Seguro que estás contento. Ganaron el domingo. O como Laura. ¿Ya está funcionando la máquina nueva? Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete en banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop. Responde 0808-884-1500. Banco Credicop Coop Limitado. Reconquista 484 CABA. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco.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 Estados Unidos informó que el salvataje al gobierno de Milley será de hasta 20.000 millones de dólares. Así lo comunicó en la red X el secretario del Tesoro norteamericano Scott Benson sin explicar qué condiciones impondrá el gobierno de Trump a la Argentina. Ese monto será bajo la modalidad de swap o intercambio de monedas que permitirá acceder a dólares para afrontar vencimientos de deuda. El funcionario norteamericano también mencionó la posibilidad de dar un crédito al país y de comprar bonos argentinos. El jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, advirtió que todo lo que se esté negociando con Estados Unidos debe pasar por el Congreso Nacional. Así lo decía durante la reunión de la Comisión de presupuesto de la Cámara en la jornada de ayer. Es fundamental que todo lo que se está discutiendo acerca de las distintas líneas que está pensando el gobierno argentino y negociando el gobierno argentino junto al tesoro de los Estados Unidos, pasen por el Congreso argentino. No se le puede dar la espalda al Congreso argentino cuando estamos hablando de semejante operación que puede condicionar no solamente el corto y mediano plazo de la Argentina, sino condicionar por muchas décadas los alineamientos internacionales ...y el futuro económico de nuestro país. Lo hemos dicho en distintas expresiones... ...y en distintos proyectos que diputados y diputadas... ...de nuestro bloque presentaron las últimas horas. Lo que se pretende implementar con el Tesoro de los Estados Unidos... ...debe y tiene que pasar por el Congreso Argentino. Y el primer lugar donde se tiene que expresar... ...es aquí, en la Comisión de Presupuesto. Germán Martínez presidente del Bloque de Diputados Nacionales de Unión por la Patria. Mientras tanto, Milley recibió también el apoyo de la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Giorgieva. Tras la reunión que mantuvieron, Giorgieva dijo que con él el país va en el camino correcto. Antes, Milley había dado su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas y por la noche recibió de manos del secretario del Tesoro Norteamericano, Scott Bessent, el premio Ciudadano Global 2025 que entrega la organización Atlantic Council. El gobierno bonaerense asegura que las chicas asesinadas en Florencio Varela fueron víctimas de una organización transnacional de narcotráfico. Así lo expresó el ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso, en conferencia de prensa tras el hallazgo de los cuerpos. Supuestamente yendo a un evento, iban a participar en un evento en el que les habían invitado, sin saber que estaban cayendo en una trampa organizada, ...por una organización de transnacional de narcotráfico... ...que había perpetrado una estrategia para asesinarlas. Hicimos un trabajo con todas las brigadas en los barrios... ...hasta que dimos con la casa donde la camioneta había dejado a, a las chicas. La camioneta apareció incinerada a 100 metros de ese lugar el día sábado. Nosotros, por diferentes hechos de la investigación... Estamos convencidos de que las chicas fueron asesinadas el propio viernes... ...entre las 11 y las 12 de la noche. Y ahora estamos muy avanzados en, en escalar en la organización narco... ...para dar con los autores intelectuales y materiales. Sabemos que las chicas se desenvolvían y eran habitualmente... ...se paseaban y recorrían zona de, de Flores en Capital Federal... En ese contexto habrían dado con algunos integrantes de esta organización narco-criminal y por algunos detalles que estamos estableciendo, eh, algún hecho que ocurrió eh, derivó en esta venganza de esta organización que terminó asesinándolas. Así que dejar claro que fueron engañadas para participar de, de este evento y que en ese evento encontraron su muerte que decía Javier Alonso, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Y este triple femicidio provocó convocatorias en todo el país para exigir justicia por Morena, Brenda y Lara. Vamos a escuchar lo que pasaba en la Plaza San Martín de Rosario con el testimonio de la directora del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana de Santa Fe, Sofía Voto, recogido por Aire Libre Radio Comunitaria. Sofía Bota, directora del ICEPSI sí, en Rosario, y también, bueno, feministas hace muchísimos años y orgullosamente eh, también militante ¿no? por los derechos de las mujeres, hoy presente en esta plaza exigiendo justicia por este triple femicidio que lamentablemente es una muerte que para nosotros, sobre todo en la ciudad de Rosario, eh, es algo, eh, lamentablemente, una cotidianidad para nosotras. Que exista hoy un gobierno nacional, que no solamente habla en contra de nosotras, que nos puso como enemigas a las feministas, sino que también desmantela constantemente, ha desmantelado y sigue ejerciendo ¿no? ese desmantelamiento de la de las políticas públicas, como si nosotras fuéramos eh, fuéramos la causa del déficit fiscal, eh, es, es tremendo. Y creo que la respuesta es esta, una respuesta política, una respuesta colectiva, es estar todas juntas, todos todos juntes, eh, diciendo justicia por estas chicas, diciendo que no queremos que nos maten más, basta de feminicidio testimonio en Rosario de Sofía Voto, la directora del Instituto de Investigación ICEPSI, recogido por nuestra compañera Caro Carranza de Aire Libre Radio Comunitaria. Vamos ahora a Neuquén porque allí siguen las acciones contra la explotación petrolera en la zona del lago Mari Menunco. La preocupación es el agua del que se abastecen cientos de miles de personas en esa provincia. El informe de nuestra compañera Laura Cotescu desde la FM Pocahullo. Buenos días Pepe y a todas las radios de Farco. No puede haber fracking cerca de los lagos. Esas fueron palabras de un integrante de la organización Salvemos al Marimenuco, que nuevamente, con un festival en la capital neuquina, buscaron este fin de semana que se derogue el decreto 276 de este año que habilita a la empresa IPF a perforar por lo menos 500 pozos cercanos al lago Marimenuco. Ya la empresa IPF comenzó a perforar a 50 metros de ese lago, que es fuente de agua potable para unas 700.000 personas. ...toda la capital neuquina y área cercana. Hablamos con Marcos Pastoruti... ...de la organización Salvemos al Marimenuco... ...que nos dijo. Hay un decreto del 276 del 25... ...que Figueroa, el gobernador provincial... ...autoriza a YPF a explotar dentro de ese área... A través del fracking para la extracción de hidrocarburos, que viene de la mano del poder político y del poder económico. Hay un poder económico que en todo el país, impulsado por un presidente que entrega el país, que viene a destruirlo, y lo dice él, esto, yo no, esto no es apreciación mía. ¿eh? Nosotros lo que venimos a decir es, bueno, nuestro agua y nuestro territorio no fíjense de dónde sacan sus recursos, pero el límite es este. Lo que pasa es que hay un gobernador que se ha alineado a esta locura, dice que es parte de una neokinidad que no la defiende en los hechos. Salen a venderse como protectores de la neokinidad, pero a los neokinos, que somos los más importantes de esa composición, nos deja abandonados a nuestra suerte, porque quiero decirte que en realidad el fracking no genera riesgos, genera daños. Hay una diferencia fundamental. Las empresas han informado en promedio seis accidentes diarios. Y esto no es riego, son accidentes que contaminan. Y segundo, los accidentes van a ser en el agua que tomamos todos con lo cual nos van a envenenar. Ante el notable crecimiento de la extracción de hidrocarburos en la zona de Vaca Muerta, las consecuencias empiezan a sentir. Incidentes en los pozos, derrames, sismos y la certeza que así, sin controles, sin recaudos, se contaminará el agua. Informó para Farco FM Pocahuyo desde San Martín de los Andes. Y de la defensa del agua en Neuquén a la lucha por tener agua en San Juan. Allí se lanzó una campaña para visibilizar y apoyar el reclamo de agua que están haciendo los habitantes del sureste provincial. Nos lo cuenta nuestro compañero Guillermo Romero desde la radio comunitaria La Lechuza. ONGs, instituciones, organizaciones sociales, empresas y personas comprometidas con la justicia social se unieron y lanzaron Unidos por el Agua una campaña solidaria que busca acompañar y visibilizar el legítimo reclamo de las comunidades indígenas, pequeños productores y familias rurales del sureste de la provincia de San Juan. Mónica Nopoff, integrante de la Asociación Civil Retamo, nos da más detalles al respecto. Sí, en realidad hablamos, o sea, más que que crisis, es un problema estructural y, y hace falta una respuesta estructural, ¿no? Entonces, bueno, hablamos un poco sobre esta campaña que se viene... Que se viene haciendo para para concientizar para llevar agua pero sabemos que toda la ayuda que podamos hacer desde desde las organizaciones desde las distintas personas eh, cuenta es valiosa pero sobre todo tiene que servir para que el estado tome cartas en el asunto y busque una solución a un problema estructural que es una amplia región de más de 100 familias que no tienen acceso al agua, entonces sí. para eso hace falta construir un acueducto que les pueda llevar agua potable, o sea, agua de una calidad que puedan tomar, para que puedan abastecerse mínimamente, ¿no?, la lucha por el agua en el sureste de San Juan no es nueva. Desde hace décadas, la comunidad huarpe-pincanta, talquenca y clara rosa huaquinchay, junto a pequeños productores, ganaderos y campesinos de la región, han alzado su voz para exigir soluciones estructurales que aún no llegan. Es una zona que ha sido históricamente abandonada, por tanto el Estado Nacional como Provincial, donde eh, los habitantes, la gente que vivía, a ah, ha sobrevivido a través de la autoproducción de alimentos, dedicando muchas horas del día a sacar agua de pozo, que apenas les permite criar una mínima cantidad de animales para la subsistencia, sí. para la venta de excedentes. Los únicos ingresos básicamente de esta zona eh, eran la venta de guano, en algunas zonas con un poquito más de agua había jonquillo y se podía vender jonquillo para hacer escobas, no, no hay posibilidad de ningún tipo de, de producción agrícola, es decir, una zona realmente muy abandonada. Una campaña que se extenderá hasta el sábado 4 de octubre, ese día en caravana se llegará al lugar y se entregarán todas las donaciones a las familias que esperan por el líquido vital. Reportado por el informativo Farco, Guillermo Romero desde Radio Comunitaria de Lechus, en la provincia de San Juan. deportiva en el noticiero de Farco porque el nadador paralímpico neuquino Iñaki Basilov tuvo una gran actuación en el mundial de Singapur con una medalla de oro y otra de plata nos lo cuenta nuestro compañero Iván Alday en el marco de una nueva presentación de las selecciones en el deporte adaptado yñaki basilov es el nombre que se va destacando en el mundial de para natación que se desarrolla en singgapur es acumulador serial de medalla a ser neuquino sabe lo que es subirse una y otra vez al podio en cada competencia en cualquier lugar del planeta y el mundial de para natación de Singapur no fue la excepción después de la medalla dorada en las 200 men de la primera jornada neuquino ahora logró el subcampeonato del mundo. En los 400 libres, prueba en la que había conseguido el bronce en los Juegos Paralímpicos de París 2024. De esta manera, Iñaki va se despide de la cita mundialista con una dorada y una plateada. Un logro fenomenal para el mejor nadador argentino paralímpico del siglo 21 y que con tan solo 24 años tiene todavía una larga y excepcional carrera por delante. Reportó para el Noticiero Nacional de Farco, Iván Aldaires, de Aire Libre, tu radio comunitaria de Rosario. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar En Altagracia, provincia de Córdoba, se escucha El Informativo Farco, por Radio Tortuga 92.9 Me voy a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 Auspicio Informativo Farco Ay, es tardísimo, termino el café y me voy Pero es temprano, ¿ya te vas? Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos ¿Y vos? ¿Cómo haces? Ah, no, de todo eso se encarga mi banco. Cobros y pagos Credit Cop, Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicopa.coop Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credit Cop Cooperativo.